A continuación, el siguiente programa especial. Buenas noches. Tiempos de caminar, dice él. Eh, bueno, estoy una vez más aquí en Radio Galáctica, creo que como por cuarta vez y saludo a todas las personas que están escuchando en este momento la radio y en especial a los amigos que están lejos de acá, de San Antonio le comentaba recién al Alfredo que he perdido la libertad que se me ha ido, se me ha ido a Francia la libertad <risa> y bueno, le mando un saludo especial al Matthew con la libertad y a todos los compañeros de la Escuela 1 que, que han sido parte de, de mi vida acá en San Antonio, súper importante, y hoy estuve allá en la Escuela 1 y anoté un texto que una vez escribí en la muralla, que saqué de un libro de, de Antropología Mapuche. Entonces me pareció tan bonito el texto y tenía tanto que ver con, con la idea de la Escuela 1 que, que pensé que era bueno que estuviera ahí para que la gente lo leyera. Afortunadamente una de las murallas que no se cayó, una de las murallas firmes, y que quiero comenzar esta, esta entrevista en Radio Galáctica leyendo ese texto, acompañada del sonido del tren. Nos abrimos como el aire y el mundo fluye en nosotros como el viento. El mundo forma parte de nosotros como el viento forma parte del aire. No tenemos fronteras, somos todo lo que experimentamos, sabemos, sentimos y ello entra en interacción con todo haciéndonos pertenecer a la Tierra entera. No intentamos determinar nuestra forma, pero la podemos dejar moldearse a través del ritmo particular de la conciencia tribal que crea nuestra percepción, que nos crea a nosotros mismos. Debo decir que el espíritu de la Escuela 1 sigue siendo alimentado por todas las personas que participamos ahí, Tal vez no en el lugar físico que nos, nos permitió reunirnos, pero sí cada uno se dispersó y cada vez que recibo noticias de todos los, los amigos, cuentan historias maravillosas o suben fotos muy bonitas, y que hablan como, como de, del, del que, de que el espíritu se está manifestando en otras partes. Y eso me parece tremendamente importante, digamos de comunicar. Y de paso eh, a mí me, me hace crear este tipo de música que tiene que ver con todo ese espíritu también que, que nos movilizó, que nos reunió. Ahora yo estoy preparando un, un disco así como un poco más en serio. No quiero decir que no haya sido en serio los cachureos musicales. Son cachureos serios. <risa> eh, pero ahora estoy tal vez como sintiendo que que lo que estoy haciendo está más ligado a, a sentir más profundo ¿Mm? entonces creo que es bueno cerrar ese círculo y que luego se irá a abrir en otro pero juntar todo eso y hacer algo bello, con dibujos, con textos. Eh, es fuerte para mí la unión que tengo con el entorno natural. Viví en un lugar, la otra vez les contaba en la, la entrevista anterior, que viví en un lugar, en un pueblito súper chico, del norte chico. Y, es muy diferente para ser balneario a, a lo que he vivido acá en San Antonio porque <coughs> acá en San Antonio eh, es mucho más urbano, igual un poco como que uno puede conocer a la gente pero no la alcanza a conocer tan en profundidad como cuando uno vive en un, en un lugar donde hay 2000 personas o 4000 personas, por ahí debe ser la cantidad de habitantes para donde uno mire se te hace conocido y conoces a la familia completa, le sabes el nombre, el apellido y el sobrenombre. El nombre es Vila. El nombre es Vila. Entonces, eh, esa, esas vivencias para mí han sido súper bonitas, es lo más bello que puedo rescatar de mi infancia. Y todo eso huele a tierra, huele a planta, huele a mar. Y, y siento que el vuelo creativo mío tiene que ver con eso. Eh, por lo mismo, siento que se está manifestando mi propia naturaleza. <coughs> mm. la, hasta la turbulencia de la esencia que, que cada uno carga o que tiene que armonizar. Entonces. Las canciones que voy a compartir con ustedes ahora tienen que ver con este texto que acabo de leer, tienen que ver con mi infancia, tienen que ver con mi madre, tienen que ver con las cosas más lindas que yo he podido rescatar de la vida que he vivido, que ha sido bastante itinerante y siempre vuelvo a ese mismo origen. ¿Mm? Eh, Voy a compartir ahora una canción que um, <coughs> le quise hacer un arreglo porque el texto me, me llega mucho, es un texto de. es una canción de la Violeta Parra. Es una canción que ella crea eh, inspirada en Valentina Terescova. La canción se llama Ayúdame Valentina. Y la Valentina Terescova es la primera mujer que va al espacio. La, una mujer cosmonauta. Entonces, ella... Eh, tiene un, un mensaje que es súper super potente, que una vez leí me regalaron un, un, un papelito para el Día de la Mujer. Que dice algo como: aceptaría ser enviada en una expedición a Marte sin considerar el regreso. Esa onda. Y, uff, rígido. O sea, si tú te ponías a pensar, ¿no? Al solo hecho de estar dentro de una nave que va a una velocidad centrífuga espantosa y resistir. La soledad, ¿cachai? No. Tremenda, tremenda mujer. Entonces, la Violeta Parra yo la siento también una mina tremendamente valiente. Eh, en su tiempo, bueno, y también en este, eh, es súper fuerte eh, la cultura conservadora, de que la mujer se tiene que quedar en la casa, tiene que quedarse cuidando a los niños, Y claro, a la Violeta Parra se, se le murió un hijo y andaba hueveando por andar tocando, dice la gente. ¿Cachai? Entonces toda esa, toda esa carga, todo ese estigma social que hasta el día de hoy se perpetúa, ¿cachai?, en Chile, ella lo tuvo que resistir. ¿Mm? Y también la misma competencia, el, ella tiene la canción más bella que también la voy a interpretar de amor que he escuchado en Chile la canción más linda y la voy a cantar ahora así tal cual como ella la toca entonces era una, una mina tremendamente intensa tan intensa como la Terescova y ella le hace esta canción en que la voy a cantar ahora yo le hice un arreglo y le cambié la melodía porque ella la toca solamente con tambor entonces para todos ustedes con mucho cariño ayúdame Valentina Thank mm -hmm. you. Y tantos predicadores Unos se valen de libros Otros de bellas razones Algunos de cuentos varios Milagros y apariciones Y algunos de la presencia De esqueleto y escorpión Mamita mia, en los escorpiones. Mamita mia, en los escorpiones. Hacer con tanta plegaria sobre nosotros que alegan toda la lengua de gloria de esto del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, edénes y vida eterna, arcángeles y demonios. La pierna mientras estaba tocando, me desconcentré mucho, sentía la hormiga así. Ya. Yeah. Eh, esa es Ayúdame, Valentina. Eh, yo estuve tocando la antigüeca de la Violeta Parra, el joven Sergio, y mm, siempre mm, como, como que quedé pegada en el, en, en el modo de tocar en la Violeta Parra la, la guitarra. Saludos para la fusita, el Robin. Un besito para ti. Nos vemos pronto. Y, y, y bueno, me empecé a, así como a, a ir en la ola tocando eso y hasta que pronto me empezó a salir algo así como mío, propio, pero con esa influencia. ¿Cachai? De ese toque de. O sea. De... ¿Sí? eso es de la violeta entonces con eso más o menos sigo y yo lo empecé a amasar así ya y empecé a escribir un texto porque un día me enojé mucho me enojé conmigo misma y me enojé con todo mi entorno social encontré que están todos cagados en la cabeza no. ¿Sí? ¿Sí? bueno pero si eso nos pasa a todos y yo te digo por eso yo te digo que con, con toda la contradicción mi propia naturaleza tiene esa misma ese vértigo ¿Mm? yo no me siento mejor que otros, ¿cachai? O sea, yo trato de, también de, de ir haciendo las cosas de un modo que sea más saludable, ¿cachai? Para mí, para mi entorno, para las personas con las que me relaciono. A veces no resulta. ¿Cachai? Entonces, por eso digo, me enojé conmigo misma y escribí este texto, que se llama Espero que te mejores. Y, y son, es una letra que me la canto a mí, y se la canta a montones de personas que empiezan a pasar por mi mente mientras la estoy cantando. ¿Ya? Entonces esa la voy a cantar ahora. <SILENCIO> Pensamientos impuros. Espero que te mejore de todos los males, de los resfríos y desvíos triviales que dibuja tu afan. Al... Los bordes malignos de ciños, lamentos y desventura. Que cantas al mundo entero. Espero que respires, criatura, la hondura infinita de los remolinos ternura. Bordes del mar, verdadero los tragues te atragantes con ello. Que estoy muy bien acompañada aquí. Hay cuatro amigos más: el Alfredo, eh, el Lito, el Alfredo, la, la Juani, Connie. la Coni, Fe. la Feña Felipe. y el Felipe. Eh, eso espero que te mejores. Espero mejorarme algún día. Ah. Esas son como. Son como esto es como música, musicoterapia porque cuando uno está tan atormentado o atormentada no tiene que tirarle la onda la mala onda injustamente al otro hay veces que es necesario tirar la onda para hacer retroceder es necesario pero a veces se tira innecesariamente la mala onda y es bueno tener conciencia que cuando uno está pasando por momentos de tormento, <risa> tiene que hacer algo con eso. Tenés que dibujarlo, tenés que escribirlo, tenés que tocarlo, lo tenés que cantar, y cuando lo ves fuera de ti, te morís de la risa. O sea, hay que ponerse en ridículo un poco, porque uno tiende a, a inflarse mucho, uno quiere existir, quiere, quiere, quiere ser visible al otro, Entonces, a veces uno como que se ahoga un poco en eso. Y, y a mí me sirve el hacer canciones con, con textos que, que hablan de, de mis propias vivencias como, como arte terapia. Me, me siento después mejor. Claro, me, me limpio el alma y, y está lista para volver a ensuciarla. Queda, li, queda lista para volver a abusar. Pablo Litronics López Un abrazo, Pablito Nos estamos viendo Nos estamos viéndolo eh, Y hay una persona que a mí me gusta Yo creo que es genial Que es un pillo Le decía el otro día a mi amiga Bruja del Bosque Creo que Marcelo Mellado es un pillo Porque Él escribe También sobre todas las historias así que están ocurriendo aquí en San Antonio. Entonces, cuando uno lo lee, eh, se ve ahí pues, retratado. Entonces, esas pillerías son las mejores, porque a veces como que uno se pone a hablar de otras cuestiones como que nadie entiende nada. Entonces, lo mejor es cuando se, se utiliza el, el lenguaje, como en el caso de, del Diego, que se apropia del lenguaje arrabalero. ¿no? y, y por ahí, desde ahí tira la onda también y, y a mí me gusta trabajar con la gente que está creando cosas acá también por lo mismo un día eh, el Marcelo el Marcelo Mellado si es que hay alguien que no lo conoce escribe en el The Clinic y tiene algunos libros que pueden eh, leer en, en, en algunas, algunos pasajes en el mismo The Clinic y, y en unas webs por ahí que hay y bueno, obviamente comprar el libro es como lo ideal eh, él me pasó un texto que se llama Cantos Tejanos entonces yo hice un, un nuevo título le puse Cantos Tejanos Verdes porque yo vivo en Tejas Verdes y él habla de justamente o sea, Cantos Tejanos por Tejas Verdes Entonces, él cuenta aquí una historia, este tema tiene mucho, así como del esquema del bossanova que te cuenta algo así que está ocurriendo, como que el tipo va así, está... es como una foto, esto, este texto. Y él me mostró algunas eh, preferencias musicales, me, le pedí que me mostrara videos, así como para cachar cuál era eh, la música que a él le gustaba y ver de qué modo yo me las arreglaba para poder construir un tema musical con este texto. Y quedó algo como lo que van a escuchar ahora. Cantos tejanos verdes. Te veo venir por la plaza benigna inclaudicable estar con ese vestido que estará tirado una larga jornada sobre la alfombra y aunque hoy no he visto el mar y el viento me reclama como su agente encubierto y sin argumentos ni en contra ni a favor he pasado La noche varado en las arenas De tu mudo corazón De tu mudo corazón Oh, oh, oh, oh. Río de mierda en tu jardín en más allá la luna intoxicada Pero aún resiste nuestro amor Alimentado derrotas y equivocas palabras Río de mierda en tu jardín Y más allá la luna intoxicada Pero aún resiste nuestro amor Alimentado derrotas y equivocas palabras Hoy no vienen las máquinas a despertarte, ni los cazadores a calmar las fieras del paisaje fantasma. No he querido contarte, todo es cierto, los ritos nutricios del otoño se van con la corriente. Río de mierda en tu jardín, pero aún resiste nuestro amor, alimentado de rotas y equívocas palabras, no serán solo las lluvias de agosto, los testigos mudos de la interie con que nos castigan. Los boteros del atardecer Calman las corrientes invertidas Para que tú vuelvas ansiosa A recorrer nuevamente los bordes Sangrantes del territorio Son los entierros De los nombres derramados Sobre la huella inquieta De la memoria soberana ah, ah, ah. Río de mierda en tu jardín Y más allá la luna intoxicada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 a escuchar una canción que se llama Caleidoscópica Flor de la Vida que es del disco Cachureos Musicales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 Lo bello que se ofrece, alzo vuelo kun alas deshechas. Sin ver que la gravedad me acecha el pellejo, sin prever ningún desastre, me le en eso pienso puede ser que poner los pies firmes en tierra sea la solución puede ser Over... Sobre... Fortunados Llenan de Dios su boca Siendo tan desalmados Que su prudencia explota Mientras los feligreses Sus lágrimas se comen Pues el hambre les crece Más el salario encoge. Yo quería marcharme volando, siendo que soy del hambriento fando y tengo seca de justicia el. Por una canción que se llama, primero voy a contar, contar el origen de esta canción. Eh, Gerardo Figueroa, eh, músico de Santiago, me invitó a participar de un disco. Entonces él me mandó varios tracks, creo que eran como 14 o 20, para que lo escuchara y eligiera un tema e hiciera un cover. Eran cantos eh, de Chiloé recopilados por un musicólogo y yo elegí el número nueve porque es el día... nací un día número nueve y no escuché el resto, escuché ese nomás. y se llama Ay con el sí no, no se llama Ay con el sí yo le puse Ay con el sí y esta es la versión que hice yo y que aparecerá ahora en diciembre en ese disco originalmente eh, habla del niño y yo quise cambiar eh, la canción de género al género femenino porque así como grandiosos pueden llegar a ser los hombres grandiosas pueden llegar a ser podemos llegar a ser las mujeres pasar a la historia brillar por nuestra genialidad y no por nuestros errores por nuestra miseria, por nuestra confusión, confusa. <risa> ya. Ahora voy a cantar la canción de amor más bella que tiene la humanidad. La voy a tocar con charango. Una canción que nunca había tocado antes. La estoy tocando desde hace como una semana y cuando estaba en el colegio, estaba en primero, no, como en segundo medio, toqué charangón. Entonces, está este charango en la casa que es del Rodrigo. Entonces, ah, yo dije, vale, saco el tema ahí en el charango y me la juego. Y voy a cantar una canción súper conocida pero bueno, que yo le había hecho el quite porque yo decía, hoy, pucha, todos tocan lo más conocido de la violeta parra y mejor que se conozca eh, lo que no suena en ninguna parte. Y, y ahora me atreví a, a interpretar esta canción a raíz de una talla que me he echa <risa> he un amigo, porque voy a tocar este sábado en el Día de la Juventud ahí en, en el estadio. Me invitaron y agradecí mucho la invitación. No pagan, pero creo que es una buena oportunidad para poder eh, tocar con buen sonido También. y llegar a otro público. Entonces, igual bien. Pues. Y, y bueno, la talla es que jovencita vas a tocar en el... Esa es la, <ríe> la talla, el Día de la Juventud. Yo, juá, juá, juá, envidioso, le dije... Eh, todo porque tocáis pura música va viejo. <risa> se picó. Yo creo que ya nos van a pasar unas dos semanas, se le va a quitar. Entonces pensé, yo dije, pero igual hay canciones, músicos terribles viejos que están vigentes. Y en general, la música que está sonando ahora, los músicos que, que están así como súper bien posicionados a nivel mundial. Los más jovencitos tienen como 40. <risa> claro. O sea, cuesta. o Si sea, es todo un camino. Si partía a los 20 años tocando y le dais y le dais y ya como que le agarráis el ritmo y el gusto y no sé, todo el, todo, le dais el palo al gato ya cuando estáis más maduro. Entonces, mmm, algunos tienen la suerte de, hacer, de llegar antes de eso. A los 14 años. Hay una niña que tiene 8 años y... Es diseñadora de vestuario y, como que la lleva ahora, imagínate. Ella hace unos monos así y los diseñadores hacen todos los monos. ¿Qué hace la niñita? Eh, entonces, esta canción se llama Volver a los 17. ¿Cachai? Que igual yo creo que todos queremos sentir eh, esa sensación de estar enamorados de la vida, así como de la contemplación máxima de sentirnos enamorados, incorporados a la naturaleza, al viento, la libertad. Todos añoramos eso. Entonces, todo eso tiene que ver no solamente con retroceder en el tiempo, sino que llenarnos de amor. Y esta canción habla de eso. Como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que es Oh, perdón, voy a partir de nuevo Eso eh, tiene que borrarle al Alfredo De algún modo esto está en vivo Es que este papelito me desconcentró Se me está corriendo ah, no. Allá voy, otra vez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 De rencores y violencias, solo el amor con... Brotaré el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes y mis años en diecisiete. Los dejo a todos invitados al, al a la celebración del Día de la Juventud. Ese día, eh, eh, eso comienza a las 3 de la tarde y, y termina la, a las 9 de la noche en el estadio. Y mm, Ese día voy a tocar con, con un amigo, que es guitarrista flamenco. Y bueno, hicimos unos arreglos súper bonitos, van a sonar igual distintos a como están sonando ahora. Y, y quería decir algo más, pero se me está olvidando. El 3 es el cumpleaños de la Radio Galáctica. Ahí vamos a tratar de estar un poco más llenos también, ahí con bajo, que se dio batería. Eh, y hay hartas bandas también invitadas, está acá Esquivano está invitado también cal, eh, cómo se llama eh, muéstrame la ficha para para hacerle eh, bueno bandas locales obviamente eh, está el Ullán viergo también invitado que va a estar acá en la radio ya estuvo no, viene la próxima semana, viene ¿no? la próxima semana. Eh, Jorge Venegas que estuvo el sábado pasado en creadores del Maipo cachivache de Valparaíso Damiro Quijano también de Valparaíso, que antes era de acá de San, Antonio, es, es de San Antonio. Es de San Antonio, claro. Portugal, solo de piano y sonora para tocarlo. Ahí va mover la callana, como dicen en el sur. Es, es que como que la harina tostada la limpian moviendo una cosita así. La callana, o la tuestan. Entonces está ahí moviendo la gallana Y. Y eso, agradecerle también al, al Alfredo por este espacio eh, que es tan necesario y, y que se da tanta libertad también para poder decir las cosas al modo que a uno le salen, <risa> grabatos incluidos, que uno no se da ni cuenta. Y, y nada, pues, agradecer también la sintonía que nos estaban escuchando de, desde Chillán, amigos también en Santiago escuchando. Y eso, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Será el ¿Ahora? Mm -hmm. Ya. Eh, vamos a presentar ahora a nuestro querido amigo Ariel Lito Farías, el Lito, con su programa El Poder Pingüino. Eh, dos amigas invitadas del Colegio Sara Cruchaga van a estar hablando con él ahora mismo ya. <risa> <risa> <risa> Chao.